Arranca la inscripción para el histórico arranca la inscripción para los históricos muñecos de fin de año. La Municipalidad de la plata abrió el, el registro para quienes quieran participar de esta tradicional celebración platense que se extenderá hasta el 6 de, y se extenderá hasta el 6 de diciembre. hasta esa fecha se puede completar el formulario online con los datos del momo y de sus responsables. Una vez ingresado en la base de datos, deberán presentarse en el segundo piso de la sede de control ciudadano, ubicado en 20 y 50 de lunes a viernes de 9 a 1 de la tarde, con copia de DNI y un boceto con las medidas del muñeco. Como ya se venía practicando, no se permite la colocación de pirotecnia dentro de la estructura. realizan una peña a beneficio de la obra de cajade. Se el domingo desde las será el domingo desde las 4 de la tarde en 643 entre 12 y 13. El objetivo es juntar dinero para gestionar vacaciones en la playa para las niñas que se encuentran en la obra de cajade. La entrada es libre y gratuita. habrá comida y bebida a precios populares y se podrá realizar contribuciones voluntarias para ayudar a la obra. Radio Futura habló con Damián Lambusta, educador del Hogar Padre Cajade. Eh, actividades para recaudar recaudar fondos para las vacaciones. En este, este año vamos a, a usar las instalaciones del camping de, de los judiciales, más allá de tener el lugar gratis. Después hay que cubrir un montón de gastos, como por ejemplo el traslado, la comida y todo lo que implica bueno. ir de vacaciones una semana con los pibes al mar. nada Muchos de ellos que ingresaron este año eh, no conocen el mar, así que también siempre es una excusa valia para que, aunque sea uno, en este caso son ocho los que no conocían el mar, pero así sea uno siempre, y bueno, y si no, aunque conocieron el mar, digamos, siempre creemos que es un derecho de los pibes a, a tener vacaciones. Un servicio que informa más cerca. La legislatura bonaerense volverá a sesionar. la fecha serán... Las fechas serán el próximo miércoles 27 y jueves 28 de noviembre, tanto para el Senado como para diputados respectivamente, con el objetivo de convocar a reuniones extraordinarias para tratar el presupuesto y la ley impositiva 2020. En la Cámara Alta, que no tiene actividad desde antes de las elecciones, se espera que se traten los proyectos pendientes, entre ellos los pliegos de designación de jueces y fiscales que quedarán para el 2020. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 17 grados y la máxima de 26. Dije máxima, Máxima. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 17 grados y la máxima de 26. Nos encontramos, Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.